Seguimos promoviendo el deporte. Les habla Emir Lara de Interés Deportivo. El torneo de fútbol d u r i g u a Sub 30 en su segunda división tiene previsto el inicio para el domingo 3 de agosto a partir de las 11 de la mañana. La Guajira Fútbol Club vs Villaraure será el primer encuentro, seguido por Autolavado Sirena contra Ares Fútbol Club y Atlético d u r i g u a vs Tricentenaria cerrarán la primera jornada. El equipo femenino Sub 15 del Club de Hockey sobre Césped y Sala Páez tuvo una excelente actuación el pasado 26 de julio en el Torneo Amistoso del Estado Lara, donde destacaron Fabiana Álvarez, Roxy Mar Pineda, Biannis Jiménez y Bárbara Criollo. La jornada del torneo de fútbol a Carigua 2025 se jugará en la cancha del Tecnológico este domingo 3 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Y así serán los cruces. Canario Fútbol Club versus Gomera Real. Los Cortijos Fútbol Club se enfrentarán a Guerra Sport. Prados del Sol lo hará contra Deportivo a Carigua. Las Delicias se las verá ante Panadería San Cristóbal. Y los Molinos Fútbol Club lo hará contra Albarigua Fútbol Club. Encuentra más en Instagram, arroba Interés Deportivo.